Pues el Padre m a t u l i va a compartir con nosotros alguna, alguna charla. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Así que esta charla no tiene título, ¿eh? Lo van a poner después ustedes. <ríe> Queda quien lo ponga el título que quiera. Bien, se trata de. 私は、ここにある o とを p い出して、私 o c o 私は、私 o 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、e は、私は、私は、私は、私 a 私は、私は、私は、私は、私 a 私は、私 de, de solucionar los problemas mi principio básico ha sido el siguiente qué necesito para enseñar latín a Pedro necesito conocer el latín y conocerá a Pedro. ¿Dónde está el éxito o el fracaso de mi actividad como maestro? Si me encuentro con un Pedro totalmente despistado, p r o p i o tonto completamente, que no sirve para aprender latín, b u e n o o es flojo, no le interesa el latín, bueno entonces, ¿qué culpa tengo yo? O depende de mí. Que no sé qué método utilizar para que Pedro pueda aprender el latín. n e c e s i t o conocer el latín y también conocer métodos, cómo se hace, para que Pedro se enamore del latín, aprenda el latín, invente cualquier cosa, para que aprenda el latín. Ahora todo esto aplicado a la evangelización. El éxito o el fracaso depende de quién. Yo soy llamado a evangelizar. Por eso he sido enviado a evangelizar. Conozco la teología. ¿eh? La pregunta es, ¿conozco a la gente? ¿Qué medios puedo usar para lograr el objetivo? Aquí está todo el problema. ¿O prefiero echarle la culpa a la gente? Normalmente, He notado que en este aspecto, dentro de la iglesia, estamos acostumbrados a echarle la culpa a la gente. Que son flocos, que no vienen, que se,、ah, se vayan, es que yo me quedo con un grupo de gente bien convencida, los demás si no quieren, es que no vengan, es que se cambie de región, l i hagan lo que quieran, aquí hay libertad, estamos en un mundo libre. Todo esto para ocultar un desinterés. una falta de compromiso con la evangelización algunas etapas en mi vida cuando llegué a méxico empecé a trabajar en sudanes a valcoyot la periferia de méxico había 800 mil habitantes unos 4 o 5 sacerdotes parroquias enorme propia la periferia de méxico tanto que allá se escapaban los maleantes de la capital, era como el dormitorio de la, de la capital, pero Mariante, tanto que ni la policía podía entrar. A veces agarraba n a pedradas a la policía, que no había caminos, se, se, se cortaba, no, no podían correr, no podían, había problemas. Entonces empecé a trabajar allá, a trabajar allá. ¿Y qué cosa encontré? Que iban a dar catecismo para los sacramentos, Gente de los colegios de México, ¿no? de los colegios católicos,、El、sábado, buena gente, pero gente pop-off, gente de alto nivel. Y después las señoras iban con las señoras de allá a regalar cosas y dar alguna charla. El d o c o r le va a e la cabeza para recibir la, la, la, la ropa, la comida, de parte de. Estas personas de México había buena voluntad, pero no se resolvía el problema, no se resolvía nada. Años que iban. Cuando llegué yo, despedí a a todos,、oh, aquí regresamos gente de aquí. ¿Eh? Un principio básico: salvar al indígena con el indígena, salvar al campesino con el campesino. al profesionista con el profesionista entonces, este es el método r e c u e r d a hace años tuve un encuentro aquí en Puebla con los dirigentes del instituto como se llama México o sea, un instituto importante que hay aquí o Patria o México un instituto importante católico y entonces es interesante porque había realmente un, toda una organización había unos 15 maestros de religión dos sacerdotes que atienden propios un millar de alumnos Hay que atienden allá, buena voluntad, pero que nosotros las vacaciones os mandamos a la sierra. que No, no, no, digo no, no, no, no q u é pasó. Otra cosa, que para cuando después salgan del colegio, no, no, no, no, que cuando salgan, no, l o o l v i d e s a h o r a t i e n e no, n e no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, n a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, r o no, no, no, no, no, Nada de ir a la sierra, tres, cuatro días, una semana, cada año. No, no, no, no. En su familia, entre su ambiente, entre los ricos, todo familia rica, todo r i c o A ver, los ricos que van que dicen a los ricos. Los industriales a los industriales. No, no, que pensar que mañana, cuando. No, no, no, ahora, quiero fruto, ahora. A ver, estos muchachos, ¿a q u i e n e s logran convencer? De los que no van al colegio, o de los mismos compañeros de l colegio. q u i é n logra convencer acercarse a dios ¿Eh? familias ricas ¿eh? hay reuniones hay encuentros a q u i é n e s logran convencer apostar ahora y tiene que dar tiene que dar informe de lo que han logrado no lo que mañana se prepara para ir a la sierra a, a repartir comida por favor a r e partir rojo totalmente y esos misioneros por favor no han leído la biblia entonces el que dice jesús no lleve nada si son misioneros no lleven nada allá comerán lo ¿no? que da la gente no, no, pero ellos llevan, lo que tú haces, comida, fiesta, no, si no, se van, llegan los protestantes y los convencen, a esta gente ya no regresan entonces, un principio fundamental otra cosa importante, por muchas razones yo empecé pronto a preparar a los catequistas a preparar a los líderes, a los que querían ¿No? los que vieron un, un grupo de jóvenes formé clubes juveniles algo con bailes con pero siempre una vecindad se entraba dentro、eh, la inscripción nada de licor y todo pero primero una charla un poco de, de, de formación después fiesta baile ¿no? tres cuatro horas de manera que con facilidad los papás mandaban a sus hijos allá jóvenes ¿No? Había pleitos entre una colonia y otra, como decía, no podía entrar la policía. Los pleitos y todo, r a p i d i t o se pacifican las colonias. Clubes aquí, clubes allá, cada colonia, y después encuentros entre todos, ya eran atpedradas, cosas. No, no, no. había Tanto algún periódico de aquel tiempo, a nivel nacional, presentaba una, alguna experiencia que yo estaba haciendo allá, como pacificar las bandillas, las cosas. No, con esa forma muy sencilla. Bien, pero para evangelizar, Biblia y documentos conciliares. e m p e c é pronto, a los más listos, Biblia y documentos conciliares. Después me di cuenta que realmente los documentos conciliares, aprendían algo, una frase, algo, son complicados. El lenguaje, la manera de expresarse, muy largo, son un... complicados. La Biblia no, la Biblia entusiasmaba pronto. La mentalidad bíblica、eh, con facilidad es entendida por la gente. Así que me quedé después, poco a poco, con la Biblia, Biblia, curso bíblico, y con los cursos de Padre Morina. El、eh, Padre Morina, que fue el fundador del movimiento bíblico católico en México, un español,、eh, hace muchos años. Yo llegué en el 68, en enero d e 68 el padre molino ya estaba trabajando ¿Eh? bien pero encontré una oposición rápido del c r e r o pocos sacerdotes que había por allá 45 ¿no? en todos ocho, ocho, 800 mil habitantes imagínense el obispo me dio plena confianza yo podía ir a cualquier parroquia cual, cualquier lugar no para hacer misiones para hacer cualquier cosa ¿eh? así que Estaba en todas partes, metido por aquí y por allá. Era director de las revistas de los c o m b o r i a n o s esquina misional, aguiruchos, pero al mismo tiempo, sábado domingo, estaba en las colonias. Oposición del c l e r o Número uno, los documentos conciliares no son para el pueblo, los documentos conciliares son para el c l e r o、bueno, Yo nunca había entendido que era el culto d c o n s i l i e para el c l e r o porque para todo el que quiera, ¿no? Bueno, segundo, La Biblia,、mmm, peligrosa la Biblia, puede llevar a la herejía, ¿eh? mejor cortar por lo sano, no hace Biblia. Y después huele al protestantismo. De todo modo, me di cuenta, la experiencia、eh, me enseñó que la Biblia sí, era algo importante para cambiar el sentir de la gente, la, la mentalidad,、eh, para salir fuera de la regla popular. empezar a entender realmente lo que es Cristo, lo que es el Evangelio. Así que, primera conquista, la Biblia. Documento conciliar, cosas así, documento, v u e lenguaje. ¿Eh? Yo recuerdo una vez, me encontraba en Monterrey, años después, y un padre me dice, en sus libros no se encuentra la tradición de la iglesia, que si no se escribe lo que dice un santo, lo que dice otro, a lo largo de los siglos, Yo contesté, yo soy la tradición de la iglesia. Cuando yo hablo, estoy hablando de la tradición de la iglesia. Cuando yo en los libros p o n g o mi comentario, esta tradición de la iglesia. No es necesario escribir tradición de la iglesia y, y citar aquí, no necesitar nada. Esta doctrina de la iglesia, basada en documentos antiguos, lo que dice ahora、eh, concilios y todo, yo, yo presento el resumen del sentir de la iglesia. Y después, claro, ahora vamos a. Todo a basarlo, a fundamentarlo con la Biblia. Ahora sí, los documentos de la iglesia pueden cambiar continuamente, pero la Biblia no cambia. ¿eh? Así que, número uno, Biblia, absolutamente. Después fui a trabajar con los indígenas de Oaxaca, la Chinantra. Y he v e n i a trabajar ya, primera cosa que noté, dialecto. ¿Cómo se puede evangelizar? a gente que habla dialecto si tú no hablas dialecto no entiendes q u é está pasando aquí y todos los padres que había estado antes nadie hablaba dialecto nadie e n t e n d í a dialecto yo f u i el primero ¿No? entonces misa en dialecto c ó m o se hace métodos sencillos、yo、no he estudiado yo grandes cosas así que hablo con uno a ver esta cosa si v e s a escribir vas a... Muy bien, a ver tú puedes leer esto? Sí, sí, sí, p voy a leer. Ahora busca otro. Ven, tú habla, habla, lee, lee lo que escribiste. Lee, dime en español, ¿Qué cosa, qué cosa leyó. Y me dice: Si resulta, muy bien, así es. No resulta, no no entendiste entonces, así, así, ah, no, no, llama otro. Ven, a ver, tú lee, dice, en de l o v i e n así es. y así así así, toda la misa de s pesta u historia de la salvación en dialecto los diez mandamientos realmente los diez mandamientos en dialecto una revolución grabado se escuchaba y con una revolución de parte de la autoridad municipal solamente la cuestión del sexto mandamiento no no andarás con la mujer de tu p r ó j i m o hijo la cosa y dice ya por hombre ya la costumbre era que cuando se quedaba una mujer viuda Tiene que haber a otro hombre que se hiciera cargo, cargo espiritualmente y también. Esa es la costumbre, no, no, pero las mujeres se rebelaron. Esta costumbre se acabó. Está en contra de la palabra de Dios.、Eh. Bien, entonces empezamos con eso. Aclarar que hay un solo Dios, tres personas.、Eh, problemas serios. La gente normalmente no creía que hay un solo Dios en tres personas. el sol el, el dios principal el sol después de viene la luna de se p u é viene el agua y el fuego estas cosas entonces yo e m p e z a a descubrir todas estas cosas y aclarar no no escrito、eh, ya y todo grabado por aquí por allá、eh, problemas con la gente pero la gente poco a poco empezaban a, a, a captar los dialectos que decir yo he tratado de enfrentar problemas prácticos Y a los que entendían el español, los maestros de las escuelas, de la escuela, los que habían hecho la primaria, ¿qué? hacen la primaria, pero todavía no entienden bien el español, pero algo entiende, algo entiende, no entiende alguna palabra, pero algo entiende. Así que todo con la Biblia, y la Biblia regalada a todos, pero regalada de nombre, escribir el nombre, como te llamas y todo, pero tiene que ir al curso bíblico. 何だろう a っぱりあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあなはあな ¿No? pero cuando se confesaban o entendía lo que d e c í a una palabra entre tantas cosas la palabra ¿no? entre tantas cosas entendía algo una vez llegó un maestro de seminario de México allá y la gente padre pero esto no entiende c ó m o no va a entender maestro de seminario c ó m o no va a entender tú, tú d i la confesión bien hecha va s a v e r que entiende pero que veían que el otro decía, no decía nada No no, entiende, entiende, entiende, entiende, entiende, entiende. no、bueno, pero pensaba que yo entendiera todo, no e e n n t d í algo a dialecto. Y después, otra cosa que me di cuenta: el personal insuficiente. Cuando vamos a lograr que un sacerdote tenga 15, 20, 30 pueblos con dialectos. un poco diferentes de un pueblo a otro, a veces hasta no se entienden muchas palabras, entonces es un problema serio, además cuando llegué yo, los padres de antes bautizaban, casaban, pero hasta ahí nada más, sacramentos, entonces, a ver algún laico más, más capaz, más inteligente, más apegado a la iglesia, entonces yo le hablaba aparte, lo preparaba aparte, le digo, mire, tú vas a ir a aquel pueblo, Te vas a quedar diez días, una semana. Te voy a pagar el sueldo normal de aquí, que es una miseria. Una miseria. Tú vas allá y m enseña estás... e Y cantos. Porque la gente no sabía nada, ni cantar, no sabía nada, nada. y daba la misa y todo. Había cantor que cantaba y basta. Entonces, cantos. Después, curso bíblico. Punto fundamental, algunas cosas. ¿No? pero una aquí una allá pero iba pensando ya cómo solucionar el problema del personal si esperamos que aquí llega religiosa será de aquí a tres mil años ocho mil años no hay cosa que puede llegar o viene una semana quince días no no funciona a una parte pregunté llegaron religiosas s í hace c u años r e n t a a cuánto tiempo un mes se casó la gente y todo y se hizo la capilla s í se、sí, perdón perdieron hasta la noción Dónde se hizo la capilla. ¿Y c u a n d o ¿Qué dijeron?、Oh, al final l l o r a r todos. Madre, ¿cuándo regresan? Vamos a escribir a Roma. y a q u e a 10 años, tal vez, el turno. Pasaron 40 años y no regresaron. <ríe> no hay uno que espera todavía. ¿Qué cosa vamos a hacer? Entonces, algunos laicos. Yo le s daba sueldo que era una miseria, ¿no? Pero ya, ya, ya, todos los pueblos cantaban. Todos conocían algo. Se empezaba a tener algún catequista, no había catequista, naturalmente, antes no había nada. Con catequista que enseñaban para primera comunión. Otra cosa importante: en toda la región, los padres no compraban las h o s t i a s chiquitas, solamente compraban h o s t i a s grandes, para ellos. Ninguna persona hacía la comunión. n、oh, o son indígenas, oh, qué cosa. Yo veía la manera de considerar al indígena como lugar de explotación. Oh, tontitos estos. Estos, basta darle el sacramento, Cosas... misas, cosas, nada más. No, no, digo, no, no, son seres humanos, ¿cómo no? Enseñándole s bien, sabiendo cómo enseñar con uno que habla su lengua, claro que Que, que, que aprende. n Van a la misa y entienden la misa, y cantan con los demás, y rezan con los demás, claro que entienden. ¿eh? Las confesiones, vas a explicar bien los... en dialecto los, los pecados, y e m p e z a n a decir, hablan, dicen. Bien, entonces.、Eh, Catequistas, formar un poco de c a t e q u i s t a formar esta idea. Pero、eh, ya, ya estaba esta inquietud. Necesitamos personal, laicos, que realmente puedan evangelizar y atender a la gente. Y de allá viene, regreso después de la, de la Chinanta, regreso a México otra vez, director de las revistas y todo. Y entonces la oportunidad. Ya, ya se hablaba, ¿no? muchos decían. Eh, va, va a haber que de aquí a poco surgirán las amatulinas, los amatulinos, así dicen, así、eh, riéndose un p o c o Yo estaba pensando cómo organizar gente, jóvenes, además, no, no, gente g r a n d e jóvenes que van a ir por aquí, que sean misioneros, misioneros verdaderos, que anuncien la palabra de Dios. Así surgió el movimiento cristiano apóstol de la palabra, ¿no? Naturalmente, al principio, cierta dificultad, ¿por qué? Porque había teólogos que decían, Para los laicos, obras sociales. Esto ya existía en Europa. En Europa ya existían movimientos de laicos, porque mandaban al extranjero también, pero solamente para ser médicos, para obras sociales, para hacer drenajes, para cosas así sociales. Los misioneros en muchas partes tenían laicos de Europa, pero siempre obras sociales, a r a alegrar el carro. digamos, cosa social, la huerta, una cosa social. Pero la idea, solamente la idea de que hubiera misioneros dedicados a evangelizar、eh, a tiempo completo, era una idea totalmente rara. No, no, no entraba, pero poco a poco fue entrando. Los apóstoles de la palabra, jóvenes que den un servicio a la iglesia por un tiempo, un año, como los、eh, budistas los monjes budistas tienen ayudantes a veces que dan que están con los monjes un año e、pues、se sale a su casa ¿verdad? se casan una vida normal pero durante un año van con un monje profesional un verdadero monje ¿Eh? van de casa en casa van por aquí por allá por la calle hacen penitencias en cosas van aprendiendo cantan ¿eh? la gente da de comer llevan una una En la mano, c ó m o se llama una cosa, y el mexican dentro la comida, c o m e n así lo que da la gente, no así. Pensé,、es、porque nosotros católicos no podemos tener un movimiento de jóvenes que vivan así, digamos, aprenden con otros que saben más, pero que sean verdaderos misioneros, no obras sociales. ¿eh? La misión, y empezamos a p o s t a r de la palabra, verdaderos misioneros. Vienen entonces estos misioneros que hacer enseñar la Biblia. Los pueblitos por aquí, por allá, enseñar、eh, la Biblia. No había capillas, ellos mismos con la gente de allá, cortar algún árbol, algún tronco, hacer primero capillas、eh, sencillas en dos tres días, con palos, digamos, algo sencillo. Y después se forma la comunidad y se hacen cosas serias. De allá surgen catequistas y se empieza a evangelizar la zona. Y después viene, nos damos cuenta de una cosa. es decir esto para mí veo la actitud del misionero del sacerdote esta gente está así yo la voy a cambiar a como de lugar esta gente va a cambiar porque iba a anunciar el evangelio todo depende de mí si esta gente va a lograr o no va a depende de mí no de ellos porque si esta gente se cambia de religión y logra un cambio de vida Y logra aprender la Biblia, entregarse a Dios, ¿por qué no se va a entregar estando católico? ¿Por qué tiene que cambiar? Porque la cosa que me impactó fue esta: siendo católicos, f l o j o s desobligados, sin entusiasmo, se cambian y son activos, y se mueven, y van de casa en casa. Entonces, ¿de qué depende? ¿De ellos o, o del que maneja el asunto?、No、me di cuenta que、no, aquí el credo anda mal, el credo está fuera de onda, despistado. que puede claro, cambiar la situación están de méxico ¿Titititutu? van a e s t a d o s u n i d o s a ver tira en la calle un papel y te ve la policía te agarra un papel, un papel tiro a la calle te agarra la policía va s a r pues seis meses todos los domingos a barrer las calles aprende, aprende rápido Y v a s a ver un artista de cine que hizo esto Dijo al juez que yo soy artista, ¿qué importa el juez? Tú todos los domingos, a aquella hora, te presentas a la autoridad municipal. Ahí está un policía, te va a decir, ¿dónde vas a ir a la b a r r a Durante seis meses, así aprendes. ¿Entendido? No vas a hacer así, todo es aprender. Entonces, es que depende, si en una sociedad se ven problemas, ignorancia, explotación, ¿a quién echamos la culpa? A la gente sencilla, a la explotada, a la engañada, a la ignorante, o a los que manejan,、pues、en este caso, sabemos que damos la culpa siempre a los a su autoridad, ¿y por qué no se mueven? n por qué no estudian? ¿y por qué no ven? En, esta, en este caso, la iglesia, que hay tanta ignorancia, que hay tanto abandono y todo, es del credo, o qué le va a hacer? Son ellos que dirigen. Entonces, cambia las cosas, muevan, a ver qué le hacen. Así que, me di cuenta del problema de las sectas. avanza recuerdo la primera vez antes de empezar en la china en el 68 yo e me p c é en, en, en febrero el 3 de febrero u n a semana antes estuvimos en o a x a c a en una reunión de sacerdotes y algunos laicos y yo dije fíjese que están llegando las sectas, apenas empezaron las sectas raro alguna uno por aquí uno por ahí pero veo el peligro Dice, esto viene se vean de casa en casa se mueven y r e c u e r d o la respuesta fue esto cuando estos grupos van a lograr convencer al indígena para que deje las imágenes uno, los indígenas están amarrados a las imágenes nunca van a dejar las imágenes de los santos nomás. confiar en las imágenes de los santos en la ignorancia del pueblo que el pueblo está tan amarrado a las imágenes de los santos que nunca de j a r á e l catolicismo mi que tontería otros se salían nunca la virgen de guadalupe va a permitir que méxico se vuelva protestando otra tontería l echamos la culpa a la virgen de guadalupe ya ¡Es, es cosa tontería de este tipo no los hijos de los cristeros ahora c ó m o s í el hijo de cristeros que se c a m b i a de religión ¿Eh? bien entonces me, me daba cuenta de este problema entonces biblia y Apologética, no, pero el ecumenismo, h a b í a seminarios por aquí, por allá, algún sacerdote, el ecumenismo, e c o m e n z o esta propia ha destruido todo. Recuerdo, p a p a n t l a recuerdo regiones totalmente católicas, por culpa de los sacerdotes cambiaron, predicando en las iglesias, no sean tercos. no sean duros, recibenlo, son buena gente enseñan la palabra de Dios y vas a esta pobre gente abre la puerta recuerdo en Gualauises, Monterrey ¿eh? recuerdo el pueblo subí allá esto después, dando conferencias, e n t r e cuatro días、eh, conferencias sobre las sectas y después, el último día me dice el líder padre quiere ir a mi casa aquí cerca está atrás de la acerca de atrás de la iglesia、eh, ahí está mi mamá que es testigo de jehová mi mamá pero es buena muy respetuoso no, no no creo que vaya saludar s í s í voy y hablo con esta señora de muy atenta muy respetuosa y yo hablaba cristo de una sola iglesia hablaba de esto de y veía a la señora como que se reía me quiero tomar el pelo premises 皆さん、私たちは、この時、私たち a この llegado 時、私 s testigos de j e h o v á m i ofreceno f un c o r s o b i b l i c o Eccomi a casa a insegnarmi a me. Che f a c c i o Approvécialo! c A chi n a d i sape la Bibbia. t u aprendi p e i n s e g n a i alla parrocchia. Una idea geniale.、Eh? Il p a r r o c o che idea geniale tu. io i n i z i a a studiare con ellos. Però, come io entrando, un odio contro la iglesia, una rabbia. Cosa, la prostituta que la que cosa las imágenes un odio contra la iglesia、eh, los c h i c o s menores l o s chiquitos todos entraron rapidito los c h i c o s grandes que en aquel momento eran los líderes de la de la parroquia desde entonces ya ayudaban los, los grupos juveniles cosas mamá no te metas con ellos son testigos de jehová ellos estudiaban fuera y por aquí sabían que cosa eran testigos de jehová La mamá no sabía, la primera vez que, que, que, que escuchaba, que veía a estos, siguió con ellos, se bautizó, los hijos chiquitos, con ellos hicieron testigo de Jehová. Dice: En este momento, los líderes de esta región son, son mis hijos, son los líderes, ya los que mandan a q u í los testigos de Jehová. ¿Cómo yo puedo decir a ellos, me equivoqué, regresan a la iglesia? Si yo regreso a la iglesia, a mis hijos. Mis hijos tendrán problemas, le van a quitar los cargos. Ellos viven de esto, ellos viven bien, tienen un prestigio, son, son gente importante. Ahora, ¿qué hacen? Miren nomás. En muchas partes pasó esto. En muchas partes de los sacerdotes que regañaban a la gente porque no aceptaban a los hermanos separados, que son nuestros hermanos. Todos buscamos al mismo Dios. Miren cuántas tonterías. No haber entendido qué cosa era el ecumenismo. el haber quitado de todos los seminarios antes si s i g a e la poloquética antes de, de, de, del concilio existía la poloquética en muchas partes s í se hacía pero era contra digamos el comunismo eh, problemas eh, políticos así que tiene que ver con la religión concilio basta por lo que puro ecumenismo todos somos hermanos es una confusión si en el concilio se hubiera puesto documento Unitatis el de integracio, se hubiera puesto una frase para decir: esto se refiere a las comunidades apartadas de la Iglesia Católica desde hace mil años, 500 años. Pero para los que están luchando por conquistar a los católicos, se necesita otra receta, ¿eh? otra táctica, otra manera de relacionarse con ellos. No se escribió esto, se entendió que el ecumenismo era también con los testigos de Jehová. los adventistas con los pentecostales una confusión conclusión se desbarató el catolicismo se fue para abajo entonces yo rápido biblia con la biblia conocer la propia fe para ser fuertes en la fe no tanto para convencer a los demás para pelear no me interesa pelear que yo esté seguro que no me asuste la presencia de los grupos procedidistas entonces viene fuera también esto ¿eh? personal misioneros catequistas Después viene, aparte de la Biblia, ahora sí, con la misma Biblia, apologética. Y vamos adelante. Poco a poco me doy cuenta que realmente se necesita personal más calificado. ¿Eh? Porque las parroquias son grandes, hay mucha gente. Entonces, luce con el obispo r a n z a b r i o Un día, viene el obispo r a n z a b r i o el obispo de San Andrés Tuxta. Me dice, mira, yo acabo de estar en la región de los ríos. Unos 250 ejidos, un solo sacerdote que de vez en cuando va a bautizar, casar, nada más. He visto también e s t á muy nervioso el padre, se siente mal por aquí por allá. Entonces, he visto que hablan bien de usted alguna vez, ha ido, sí. Lo doy a los apóstoles de la palabra. Un decreto se entrega a los apóstoles de la palabra. Usted mete, se allá, se. ¿sí? Bueno, yo voy a aceptar a condición que la región se divide en dos. La parte donde se entra por la parte de allá de Matías Romero, una región indígena. La otra parte que no es indígena,、eh, dividida en dos. Allá se mete un diácono a una parte, un diácono otro, a otra parte. Pero desde el día en que yo tomo posesión, el primer día que yo tomo posesión, los dos toman la sotana, son lectores. Y van a ser ordenados diáconos en cuestión de meses: tres, cuatro, cinco meses. Pero desde el primer día con facultades para casar y bautizar. Porque uno puede ir a una región enorme. Preparan la gente y bautizan, casan, etc. El obispo dice: Bueno, voy a pensar, piensa. Usted piensa, yo pienso. Un día nos encontramos, a ver qué, qué, qué, qué arreglamos. Y él,、eh, que p a r e e e ordenado d i á c o n o Y dice: ¿Qué d i á c o n o no está establecido? En Adios no estaba establecido.、En、toda la región, no había d i á c o no había nada. entonces dice también voy a pensar entonces, me habla otra vez mira yo he decidido que sí pero a h o r a tengo que dar los pasos cuáles son los pasos tengo que hablar con los obispos de la región a ver qué dicen después me avisa abre acaba de hablar una reunión de acuerdo si tú quieres puedes tener diáconos segundo paso consultar a todo el presbiterio ni un sacerdote de acuerdo todos en contra Pero yo decido, es consultivo, se va a hacer el diaconato. Entonces, ¿aceptas? a c e p t o Vámonos allá. El primer día en que yo fui a la o que se da la cabecera parroquial, había unas cuatro cinco personas, más de diez quince personas que acompañaban a mí y al obispo. Saliendo fuera, cuando vemos tres parejas de blanco que iban a casarse, dice el obispo:、eh, Padre Matur, e q u í mismo, aquí h í e s mismo, mismo? en trabajo. Pregunte, ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿qué No van al municipio a casarse. Hasta la fecha, ni uno se había casado por la iglesia. Nadie. Entonces, por el municipio. p e s o este es blanco, todo bien, ¿eh? Como ahora se está haciendo,、eh, ya bien se fueron propios precursores, ¿eh? Como ahora se está haciendo en Sevilla, en España, en el municipio, este es blanco, claro. Se casan, hacen ceremonias, digamos, igual que la iglesia católica.、Eh. Bien, entonces. y empezamos a a trabajar a mover a mover las cosas ¿eh? con una a un lado una a otro que digamos que con facultades ya la gente no entendía no, no había gente solamente amigos míos ¿sabes? después yo empiezo, que empiezo la que siempre se i r la gente la, la, la misa y tuviéramos vestido con la cola soltada padre no no soy padre yo soy、ah, bueno. bautizar número uno しかし、私たちはそれを見たことがありません。しかし、私たちはそれを見たことがありません。しかし、私たちはそれを見たことがありません。しかし、私たちはそれを見たことがありません。しかし、私たちはそれを見たことがありません。しかし、私たちはそれを見たことがありません。 Me、siento bautismo sentado s y el otro a bautizar yo sentado un solemne y el otro leía、eh, metía los、eh, ó l e o s todo a l momento de la d e echar el agua pasaban aquí y echar el agua. Todos así. yo echaban t d o yo s así te bautizo en nombre del padre yo, mira normal d e p u é s el padre allá él mismo, echa el mismo y el e agua que más quiere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 Después, poca, siempre yo presento los bautismos, ¿sí? presento, dice,、eh, llega el momento de echar el agua, también é l hace, todo completo. La gente con el maestro, se acuerda, esto prácticamente, solo que es el padre, el bautismo, pero no da la misa, no confiesa.、También. Un día se presenta uno, padre, yo quisiera que mi hijo a cumplir 15 años en mi pueblo, allá, usted pudiera ir,、eh, hacemos la misa, la fiesta, la cosa. No, no, no puedo ir, estoy ocupado, voy a otro lado. Pero puede hablar con el ayudante que tiene usted, que voy a saber, habla con él. Si tiene tiempo, no tiene tiempo, él tiene su agente, él tiene su programa, yo tengo mi programa. Y empiezan. Hermano, voy a ir a mi pueblo para,、eh, para digamos, a la quinceñera, y también para bautizarse o t r o s siento,、sí, m、e、a b a i b a tranquilo. Poco a poco empezaban a ver el diácono que iba a los pueblos, a visitar a todos los pueblos. 何が言 e てるかわからないですが、何が言うてるかわからないです。 empieza a, abrir, a hablar en contra no que ahora nuevas leyes ahora hasta uno cualquiera puede dar la comunión hasta uno cualquiera puede bautizar uno cualquiera puede casar entonces tú mismo empieza s a despreciar claro que la gente dice no no no queremos diácono que r e m o s sacerdote nada más、eh, empieza malo la cosa así que e me p z a r o n diácono y todo pues,、eh, yo era director del instituto de teología para laicos allá así que los mejores ya Estos es, lo esto que se ordenaron pronto, porque habían venido a México, desde hace años, a prepararse en el instituto, ¿cómo se llama? Una escuela de México, la capital. Y después habían estado también en Jalapa, Veracruz, donde había para las seis diócesis, había una escuela, digamos, habían estado en estas escuelas, así que estas dos eran los más preparados. Pero los demás, i n s t i t u t o de teología, cinco años. ¿Eh? De clase, después dos años para hacer alguna tesis, alguna cosa. Así que esto ya estaba n en el instituto, ya estaba en todo esto. Se ordena y después se empiezan los demás, ¿eh? los demás a ordenarse. Actualmente habrá unos 35 diáconos en la diócesis, más otros 35 que próximamente se ordenan, ya están listos. n o Bien, después empezamos también en el Cuatzacoalcos, algún alumbre de Cuatzacoalcos, también allá salieron algunos diáconos. después poco a poco se empezó en Veracruz, y Veracruz ahora me parece que ya tienen diáconos bien, entonces, diaconado permanente aquí necesitamos personal calificado personal que la gente respete personal que puede, ahora sí, estar en un pueblo con dignidad actuar con autoridad, con dignidad porque un laico puede hacer cualquier cosa pero hoy está, mañana no está no hay un derecho、eh, digamos eclesiástico que lo ampare Viene otro par, d e cuando quiere saber nada, lo corre, punto, ya. ¿Eh? No pasa nada, entonces. Pero también a esto, ¿no? De posición del c l e r o Cuando estamos solucionando un problema con la Biblia, con el, los、uh, misioneros, s c o m o que le están quitando algo? Están quitando. ¿Eh? De la mayoría, pero siempre hay minoría, grupos, algunos que están en favor, que vean bien esto. Después, otra etapa. La otra etapa cuál es aunque tengamos diáconos aunque tengamos tantas cosas es decir hay cambios que yo puedo realizar que yo puedo que nosotros podemos realizar pero hay cambios que no dependen de nosotros depende de arriba entonces aquí me son las cosas ya no Pero nosotros podemos hacer, por ejemplo, toda la catequesis bíblica y apologética, eso podemos hacer nosotros. No depende de arriba, depende de nosotros. Los sacerdotes, los párvulos, los catequistas, pueden hacer. Así que hay cambios que podemos realizar, pero cambios que no podemos realizar. Entonces, hoy, en este momento, todo mi esfuerzo está en concientizar a la iglesia, a los laicos, al c r e e r especialmente, ¿eh? Concede respecto a los cambios necesarios para que la iglesia pueda cumplir con su misión, ¿cuál es? Atender a uno por uno al pueblo católico, uno por uno. Un pastor tenía cien ovejas, se le perdió una, la fue a buscar, pero si son diez mil ya no se puede.、Liar. Está desorganizado, no se puede. Uno por uno, unos cambios estructurales, hay algo que tiene que cambiar. Entonces en esto estamos ahora. Y en esto yo noto, por lo general, algunos dicen, el padre Maturú está contra el sacerdote, pero no está en contra. Hay un desequilibrio. ¿eh? Hay un pecado social. Hay un subconsciente en la iglesia, en todos los países, en todo el mundo. Un subconsciente, hay un paradigma, un sistema de pensamiento por el cual no avanzamos. ¿eh? Pensamos. Que como estamos, así es, así tiene que ser. Y no miramos hacia la Biblia. Queremos solucionar los problemas de la iglesia, la queremos relanzar, regresemos a los orígenes, a la iglesia primitiva, a lo que Jesús ha establecido. Esta es mi idea en este momento para poder solucionar los problemas de la iglesia y poder ahora sí con nuevos bríos lanzarnos. No solamente hacia un catolicismo seguro, fuerte, sino también a la obra de la evangelización del mundo, la misión. Si no hay cambios en la iglesia, la misión fracasa. No podemos. Con estas estructuras, con este sistema anquilosado de hace siglos, no podemos enfrentar los problemas actuales. Nosotros ahora, a diferencia de los grupos proselitistas, estos grupos nuevos, tenemos una carga pesada, una carga pesada. ¿Cuál es la carga? El lenguaje filosófico, teológico, que permea toda la iglesia, que la gente no puede, ni los doctores entienden, ni los maestros, ni nadie entiende, es un lenguaje nuestro. Las palabras que usamos nosotros son nuestras, son con sentido filosófico, teológico, la gente no entiende. Cuando yo daba clase en los institutos de teología, s o b r e documentos conciliares, tiene que explicar esta palabra, otra palabra, otra palabra, no entiende las palabras, que tiene un sentido nuestro, no un sentido que e n t i e n d e la gente, no, no, tiene otro sentido. Entonces, es、eh, una gran dificultad. Tenemos que hacer ahora todo un revivir todo, pero con lenguaje actual, con un sistema actual que se entienda, ¿no? Las, estructura, las estructuras Las estructuras, documentos los concilios documentos esto, lo que el papa decidió hace mil años lo que el papa decidió hace t 0 0 años entonces prácticamente pobre laicos pobre pueblo católico pobre sacerdotes que cosa en e n cuento de documentos、ah, son m u y h a s bibliotecas solamente los documentos de los a iglesia, esos concilios la cosa、ah, son una, un contenido enorme quien va a dedicar tiempo a leer todo esto son los expertos y se volvió la iglesia católica Algo, los documentos, y todo para expertos, donde están descubriendo allá. Si tenemos la Biblia, la Biblia es la fuente de inspiración, no los documentos de la iglesia. Que yo quiero saber algo, a ver q u e descubre. Puede haber que alguna idea que me había escapado en algún documento l a encuentro. Pero si conozco la Biblia y sentir de la Biblia, ¿qué más necesito? La frescura de la Biblia. Rapidito a la conclusión. No p e r c o n c i l i o tal, d i j o así, de, 私たちのさんにっては、たちの家族の皆とってちのっては、私たちの家族の皆さとっては、私たちのてさんにっては、の家族の皆ささんにとっては、私たちの家族の皆さんにとっては、私たちの家族の皆さんにとっては、私たちの家族の皆さんにとっては、私たちの家族の皆さんにとっては、私たちの Lleva el anuncio apostólico, lo firmamos, mandé a Roma la l e g r a la mesa del Papa, entendido, ¿eh? De no q u e s e va a extraviar por el camino, entendido, ¿eh? dice: sí, sí, sí, sí o f i r m o anuncio apostólico, vía legal, llegar a Roma, al Papa. Entonces, yo lo, lo puse c l a r o esta cita, ¿no? Eso se ve que estaban cayendo en esto. Las acusaciones que hace que Jesús contra los sumos sacerdotes, todo esto, que no se p u e d e revertir contra nosotros. Tradición, ¿cuáles son las tradiciones? Ahí está, los c o n s i l i o s Ahí están, documentos. Según los problemas que había en aquella época, se establecieron ciertas normas. Pero ahora se volvieron normas olvidando la Biblia. Eh, no, eh, no. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia, ¿cuál es? El exopio operado. ¿Cuál era el problema? Siglo, siglo III, II, IV.、Siglo. ¿Cuál era el problema? Sacerdotes indignos. ¿Qué hay que hacer? Sacarlos a patadas. vale lo sacramento? questa è la pregunta che si ponía la gente, o sea, non è indigno, vale il bautismo? vale la? s、si, ì vale, ex opere operato questa frase, però ora con q u e s t o ex opere operato, un m i s o s a por m a i o r ex opere operato, e la gente non i n d i di e t r o d i c e che se tratta, se bautizza, se casa, non sape nato, ex opere operato, ex opere, e n t o s a h a i che matizare esto, perché siamo sulla Bibbia, Entonces, eh, vamos a ver,、eh, no, no puede haber una salvación así nomás. Que uno está muriéndose y el sacerdote echa un poco de, de aceite cosas, y ya se s a l v ó Ma que se s a l v ó por favor. No, no, no, no hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿no? Entonces, hay otras cosas. ¿sí? Leyes de la iglesia que hoy nos están estorbando. Y después, otro problema que tenemos es la globalización. Una ley que sirve para un lugar, hemos siempre hablado. La globalización tiene ciertos problemas, causa problemas a nivel económico, a nivel comercial, a nivel la globalización, causa cierto problema, cierto desequilibrio. Y en la iglesia hay globalización, claro hay globalización. Hay un decreto o una norma que se dice esto para toda la iglesia. ¿Qué te pasa? El ecumenismo era para Europa, para alguna parte de Estados Unidos, pero aquí todo católico. y q u é cosa, pero atento porque nos viene n a atacar, nos viene n a confundir, mientras aplica el mismo do documento, en los seminarios, no se n s e ñ a nadie de apologética, y se burlaban de mí cuando、eh, empezaba a escribir, a, a dar cursos, cuando presenté al obispo r a n z a u e r el libro Diálogo con los protestantes para la aprobación, él tuvo que pensar, ¿y qué pensará el Papa? ¿Qué pensa? A ti donde te resalta, a ti donde te r e s a n t e q u é pensa i el Papa? Tú t i e n e s que ver. tu gente tú eres obispo de aquí este libro sirve aquí、ah, s í c lo a r que sirve c ó m o lo、no、va a servir pero q u é tirano otra vez usted piensa aquí <ríe> los demás van a pensar bueno y la cosa trágica fue el día en que era una fiesta ya había distintos seis, siete, ocho obispos c h o o y había salido el libro del diálogo y empezó a regalar a los obispos y ranzador miraba y la, Aprobado el obispo l a n z a r o q u é van a decir los obispos? ¿Qué van a decir los obispos?、Y、cuando obispo, Quedo contento cuando vio el obispo de Veracruz y mandame d o s c i e n t o s c u á n t o cuesta? doscientos Lo voy a regalar a todos los sacerdotes. Y el otro obispo de allá, y a mí, mandame quinientos Quedo asombrado. Entonces, cuando iba a la conferencia post, eh, eh, de los obispos, me avisaba después: Mira, muchos me han felicitado. よくいじゅうなって、よくいじゅ c なって、よくやる、やる、やの ただただただただただただただただただただただただたただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただたただただただただただただただただただただただただただただただただただ Esto o f e n d a a los que no son católicos, decir que solamente la iglesia católica viene desde Cristo, pero es cierto o no es cierto? Sí es cierto, pero no hay que decirlo. Menos mal. Menos mal, lo único que yo tengo, el s e único orgullo, es que soy de la iglesia que fundó Cristo. Seré un desgraciado, seré un, un ignorante, seré un tonto, pero es lo único que puedo agarrar. Soy miembro de la iglesia de Cristo. Tú serás un santo, sin duda, pero no perteneces a la iglesia de Cristo. <risa> pero no tengo que d e c i r s e ofende, más si se ofende, es un problema que se ahorque, que se mate. ¿Qué me interesa a mí? Voy ahora a preocuparme de los demás. Voy a preocuparme de mi gente. Para eso estoy yo. No estoy a cuidar a los que no son católicos. A cuidar a los católicos. Entonces, de l globalización. Entonces. Tenemos nosotros ahora dos grandes obstáculos. Globalización, lo que es útil a Europa, lo que es útil a Estados Unidos, alguna parte, alguna parte, lo vamos a aplicar nosotros. ¿Y por qué? Si aquí no sirve. Aquí n estamos, c e i otra receta, otro problema tenemos nosotros. Y después documentos de la Iglesia de antes que tergiversan el sentido bíblico. Tanto que un poquito el sentir en la Iglesia católica es más lo que dice el Papa, los concilios, Que es lo que dice claramente la Biblia, no podemos nosotros meter a un lado lo que dice claramente la Biblia. Entonces la Biblia tiene que ser punto de referencia y todo tiene que estar Biblia y tradición. No tú metes Biblia, otro punto aquí, tradición, no traición. Una palabra, cuidado,、eh. tradición o、no、traición, es otra cosa. Todo lo demás no se puede basar solamente Trae, tradición, quiere decir concilios, documentos de la iglesia, es la tradición. Un documento de la iglesia, si no está en concordancia con lo que la iglesia pensó durante dos mil años, si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿eh? entonces está fuera de onda, está, está desviado. Y esto está pasando ahora. En lugar de ver un documento a la luz de la tradición como se entendió siempre y de la biblia se toman las palabras así y allá se me s a l u d por otro lado ya ¿No? por ejemplo fuera de la iglesia no hay salvación una cosa que siempre se ha dicho no no equivocar d p o r q u é equivocar、no、entiendo q u é quiere decir iglesia la iglesia es el cuerpo místico de cristo cuando se habla de la iglesia no se puede hablar de la iglesia separada de cristo y cristo es el único salvador pero ahora salen otras ideas que buda también que mahoma que cosa diciendo se、si、para nosotros católico es cristo para otro s no no, está completamente los que están ahora defendiendo un poquito la, la, los indígenas el i n d i g e n i s m o la cosa están saliendo fuera de onda están mirando fuera de la olla q u é está bien no digo hacer centro pero hacer dentro por lo menos Entonces, tú no vas a ser mi ser mi intento está s f u e r a totalmente no no que el polvo es más importante que la biblia q u é está diciendo para la biblia es para esto pero no q u é está diciendo una vez un a vez e n o párroco n una paliza y dije, tú con estas ideas eres p a r r o c a t ó l i c o que tú dices que hay que regresar a las antiguas religiones tú estás loco tú estás mal tú estás mal le dieron el semilla del verbo entonces, el s entonces un interverbo verbo encarnado tenemos n o l a semilla Entonces hay ciertas ideas, ciertas cosas que, que enredan todo. Si me da el verbo, alguna frase de aquí, alguna frase de allá. No, no, no, no. Entonces e de acuerdo. Con la Biblia. Y claro que para algunos la Biblia es integralismo, fundamentalismo. Va y le predica el Evangelio a toda criatura.、Eh, no. Si uno ya es musulmán, déjalo. Si uno ya es、eh, budista, déjalo. Si uno ya es. Mire qué tontería, mire qué tontería. Mire qué tontería. Y Jesús, que dijo, vayan a predicar el evangelio a los que no tienen ninguna religión. ¿A dónde está esto? Los apóstoles fueron a predicar a los griegos y tenían su religión. A Roma y tenían su religión, y por eso tuvieron problemas. Tenían su religión. A los judíos, que, que no tenían su religión, los judíos, claro que tenían su religión. Y por eso mataron a Jesús, que Jesús estaba en contra de, de la religión clásica que tenían ellos, vienen a cambiar. No. Entonces hay ciertas cosas que entorpecen un poco lo que es la iglesia para poder evangelizar, para poder atender a su gente y al mismo tiempo para poder evangelizar el mundo. La misión está por los suelos actualmente. Los que se están moviendo son los grupos separados, son las sectas, son estos grupos, los cuales toman a pie de la letra de la Biblia, se lanzan y trabajan y se meten donde sea. No, y avanza. n Entonces, nosotros necesitamos hoy en día ser realistas. ¿eh? Ser realistas. Para poder nosotros enseñar el latín a Pedro, necesitamos conocer el latín y conocer a Pedro y saber cómo hacer para que Pedro aprenda latín. Y si encontramos algún Pedro que de plan、eh, no entiende nada, no quiere saber nada de latín,、eh, lo dejamos. Queremos a los que q u i e r e n aprender latín. En este caso, los que quieren aprender n Conocer la palabra de Dios, los que quieren entregarse a Cristo, nosotros tenemos ahora que inventar, descubrir cosas para lograr el objetivo. Muchas gracias por su participación, por su atención, por su paciencia.